Los días pasan día a día, siguiendo siempre la misma melodía. Nada nuevo espero que ocurra, solo dejo que la vida transcurra. Y brillando al cielo, comienzo a pensar, ¿algo nuevo va a pasar? Lo cierto es que no lo creo, pero tampoco va a ser ese mi desvelo. Porque tras 50 años escribiendo, la poesía en mí sigue surgiendo. Y al pasar toda mi vida, doy mi obra por cumplida.